Hola maestro, ¿cómo está? Bien, esperando la lluvia de hoy. Que ya, ya se está poniendo el clima así como muy intenso, todo eh, sofocado, así que creo que ya no falta tanto. Que ya quisieron los de Monterrey. <risa> <risa> Qué malo maestro, Qué mal chiste, ¿eh? ¿verdad? en serio, se vio usted bastante mal. Oye, pues estamos en el programa número 121. Pido una disculpa porque puse equivocada la fecha. Yo puse que era julio 17 y resulta que es julio 19. Es cuando vive uno feliz, eso nos pasa generalmente. Exacto. Me declaro completamente enamorada. Así que... Que se me fue ahí ese pequeño detalle, hice algunas correcciones y algunas personas que me preguntaron, les aclaré que sí, claro que era el día de hoy, entonces ando atrasada ahí por dos días. Oye, pero es que el domingo, ¿en dónde estuvimos el domingo? El domingo estuvimos en el Festival de la Chela, oh. le hace cerveza, de cervezas, porque la ciudad de Guadalajara, por lo que, bueno, nosotros no somos muy cheleros, ¿no? Pero sí nos hemos notado que hay un fenómeno muy grande en la elaboración de cervezas artesanales, uh -huh. afortunadamente pues parece que eso ha generado muchos empleos y un, de un detonante Pues total, si ya son chupadores aquí, pues que se tomen lo que producen, ¿no? Claro. Más allá de comprar pues, cervezas a nivel... Eh, Internacionales. De corporativos extranjeros, porque de hecho las cervezas aquí en México, parece que los grandes corporativos, como modelo y todos ellos, ya no pertenecen a, a, a, a empresarios mexicanos, sino que fueron vendidas... ¡Oh, qué triste! Entonces, eh, como... No sé, de una manera así como muy soterrada... Yo comencé a notar que aquí en la ciudad... Comenzó a generarse todo un concepto... De generar este, cervezas artesanales... Y parece que... Si pues, te pones a, a analizar... Pues los que saben algo de química... Y esos rollos... Pues a lo mejor no creo que está tan difícil... Más que ir buscando el punto exacto de... Generar un producto que los caracterice, ¿no? Sí, fíjate que yo... Siento, creo... Que más que difícil, ha de ser un proceso de mucho cuidado, ¿no? Ajá. De, de estar, eso que dices tú, de estar cuidando que esté justo en el, en el tiempo para que no se fermente de más o le falte fermento para que no esté ácida. No sé, y luego ahora está como de moda que luego les ponen sabores también, ¿no? Sí. Entonces, pues mira, fuimos al Festival de la Cerveza, salimos sin ni una cerveza encima, sí. porque había muchísima gente, entonces eh, nosotros nada más fuimos a ver a nuestros amigos de Tropical Yeah, que la verdad es que la rompieron, ¿no? Estuvo la botaron del pan. Maravilloso. Sí, afortunadamente, bueno, aquí los tuvimos como invitados, una entrevista, la verdad, estuvo muy padre con ellos. Y este, hemos visto que, bueno, la calidad de ellos como músicos, a mí me fascina la sección de metales. Sí, felicidades. Sí, sí. Saludos y... a Waxi que no nos avisó que iba a traer un nuevo corte de cabello. Sí, sí, <risa> le quitaron las, las rastas planas. <risa> <risa> las rastas lacias? Las rastas lacias, Ajá. si es que hubiese. Pero se ve bastante bien, ¿eh? A mí sí. si me pidieran votar por el corte de cabello de Waxi... Y Voto había un, por el un, un, un público variopinto ahí, desde personas muy pequeñas, casi en brazos hasta, hasta personas de la, de la tercera edad. Saludos a los homies. Que como característica es que todos estaban bailando, ¿no? Saben que el ritmo de cumbia prende, y más ahí, porque en esta ocasión es la primera vez que los veo con un buen equipo de sonido. poquito pero, pasado, sí, para nuestro gusto, sí, sí. ¿no? Estaba como, como que no estaba bien ecualizado, sí, ahí pero viene. aún así... Sí, pero el equipo, la, el equipo sí... Ojalá que siempre lo tuvieran de esa manera. Sí, la verdad que sí. Y la verdad sí, muy, fue muy padre. Muy, muy Bailamos mucho. Sí, sí, yo sudé bastante. Muy divertido. Eh, te completo la palabra, muy divertido porque... Había muchísima gente, algunos pues sí, ya con algunas chelas encima. Sí, no, no. Eh, andaban bailando así como un poco de lado. Como del marco, <risas> sí, como de gavilancito mareado. Mareado. Pero eh, la verdad es que fueron prendiendo poco a poco, no tuvieron pausas. No. Tocaron que alrededor de una hora, yo no, creo. Era el fe cacho, sí, porque era, el, el, había un limitante de tiempo sí. propio del festival. Sí. Eso fue lo que yo alcancé a comprender. Y hubo un fenómeno muy padre porque bailamos desde la cumbia hasta el, hasta el ska y el slam. Y que yo corrí para el lado contrario porque eso es muy agresivo pero para Pero hubo una idea muy buena de parte de ellos que yo nunca había visto, bueno, que lo organizaran desde los músicos y se armó un slam de puras chicas. Sí, se pararon. Pero, a ver, a ver, las chicas, nomás ahorita chicas, yo pensé que iban a llegar dos, tres. No, hombre. Jesús de Veracruz. Y bien rudas se tiraban con Toño, sí, ahí la verdad, sacaron sí sacaron todo el estrés y se caían algunas mal, ahí se les quitaron, pero qué padre, pero sin broncas. ¿Sabe, ¿Sabes? A mí me llamó mucho la atención, había una chica a, afuera que de ser como yo, un poco cobarde para este tipo de bailes. Como y, media y, fifí, ¿no? No, solamente cobarde. Y, y nada, así, daban la vuelta, ella estaba en la parte de afuera y cuando las chicas pasaban, ella lo único que hacía era aventarlas. Aventada así como de repente a una y como que decía, ay, a ver si no voltean a reclamarme. Mira, <risa> hubieran un descontón. No, pero estuvo muy bien. A mí también me gustó esta parte porque cuando inician todos juntos, de repente, eh, sí dijeron que andaba por ahí una chica ya sí. creo en el piso o a punto de llegar al piso. Entonces hacen esta pausa y dicen, a ver, permíteme, eh, primero puros chicos, ¿no? Pues el aventadero y si sí fueron mayoría. Y cuando entran las chicas, también se dieron con todo. Sí, sí. No, pero bueno, ya eran puras féminas, entonces sí. ya. ¿No había tanto dolor, supongo? Sí. No sé. Espero que eh, los, yo les decía a Mecho, ojalá que un día los, que, que sepamos que los Tropical ya van a estar en el vive latino. ¡Oh, eso! Oh. Nosotros apostamos por estos chicos De hecho, hay, hay un todo. grupo que llamé, yo lo, lo subqué, los subqué, los vi por primera vez en un, un bueno, no fui Personalmente. presencialmente, pero por medio de, la, de las redes, un grupo de cumbia que yo se los recomiendo, se llama Son Rompepera. Ajá. Uh -huh. Son unos chicos que son de Naucalpan, del Estado de México, y tienen una peculiaridad, que ellos eh, tocan cumbia con marimba. Y ¡Órale! Ellos, sí, y, y, y ellos fueron, eh, son chicos que heredaron ese, ese, esa tradición de la marimba, uh -huh. por medio de su papá, y ellos iban por, las, por los tianguis en la Ciudad de México, ya ves cómo amenizan, ¡Tun, dun, dun! Sí. pero los chavos dijeron, ah, pues con eso se puede tocar cumbia, ¿no? No, y comenzaron a, entender, a hacer ese concepto, comenzaron a tocar cumbia y parece que el gran detonante para llegar al Vive Latino fue que los vi Chico Trujillo, el, el, el cumbiero peruano, que uh -huh. es un ícono allá en Sudamérica, y dijo, wow, estos tienen futuro, ¿no? Sí. Y así fue, yo los vi en el Vive Latino y la verdad prendieron la mecha y los lleva Las trópicas ah, sin problema Eso es todo, ojalá nada más que no se olviden de los cuates de Amfibios Radio sí, sí. ¿no? Oye, pues el, el día de hoy vamos a hablar eh, un poquito sobre los lugares de, que conocemos para bailar aquí en, en Guadalajara eh, Vamos a mencionar algunas otras cosas, dónde ir a comer, vamos a mencionar dónde ir a hacer actividades este fin de semana Pero trajimos música espectacular Sí ¿A cargo de? El Canario. El Canario. Ya alguna vez habíamos hablado un, un sí. poco de él, pero vamos a mencionar. Eh, él nació el 22 de diciembre del 58 en Villaconsuelo, Santo Domingo, en mm, República Dominicana. Está muy joven. La verdad, sí, todavía aguanta bastante. Y, y fíjate que está... Él está muy actualizado en estas cuestiones de redes sociales, ir a hacer entrevistas en, en programas que se transmiten solo por medio de las redes eh, él sabe que, que mucha de su publicidad Tiene que ser por este medio. Al canario debería de saber que le hace falta venir a Amfibio Radio. Pues, vamos a ver si un día de estos nos concede el honor, ¿sale? Uh -huh. eh, fíjate, hasta te voy a decir, él es sagitario. Uh -huh. Esas cosas yo no las sé, pero le vamos a preguntar a Citlali. ¿Es sanitario? ¿Qué? No, ¿qué, uh -huh. qué, qué, qué tan bueno, qué tan malo es esto. Así que pues, vamos a, a iniciar de una vez a, a, a escuchar su música, porque tenemos mucho que, que platicar el día de hoy. Mucho que contarles. Eh, así que va, vamos a empezar con esta canción que está a cargo de, de dos grandes. Uno es el canario y otro es el señor Oscar de, Oscar león, de león. Que tú sabes que es de mis El león mis favoritos. que más ruge. Fíjate que, que la verdad escuchar a Oscar es buenísimo porque yo siempre he dicho, en el disco se escucha de una forma y en vivo Es impresionante, sí. yo siento que le faltó o le falta como ponerle un poquito más al, al momento de grabar en disco pero aún así es de mis y favoritos sobre todo la otra cosa más que yo siento que le falta es venir a Guadalajara Amphibios Radio <risa> <Sí>. <risa> Claro que sí, vamos a escuchar un poquito en vivo eh, de este mano a mano que, que se dio entre ellos dos así que a ver qué le parece al público y aquí nos escuchamos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 ZANG morgen.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 Arrow. ¿Qué tal maestro? Muy bien, es ¿A poco canario? no empezamos con todo? Nos hace falta el chiflidito. <ríe> <ríe> ah, es que al ratito, al ratito ah. te voy a platicar cómo es que llega ese apodo a su vida. Pero, oye, por lo pronto estamos un poco enojados. Vamos a, a mencionar, bueno, cada semana les platicamos de lo que hacen nuestros amigos del Corredor Sumarte. El, El corredor más verde de Guadalajara. De todo Jalisco. De todo Jalisco. Jalisco. Ok, y fíjate que nos están haciendo un, un reporte ciudadano. Ellos, eh, de muy buena manera, llegan y pues como ellos están ahí todos los fines de semana, todos los sábados, entonces se dieron a la tarea de arreglar todos los maceteros que, que están ahí. Las al, jardineras. Las jardineras que están alrededor. Eh, pusieron plantas nuevas, han puesto... Eh, algunos envases, no sé, para que pongan ahí las colillas de cigarro Ajá. y no afecten a las plantas, han puesto letreritos de que cuides a las plantas y esto. Bueno, pues han sufrido de todo, que es como maltrato de las plantas, llevarse las plantas, de repente llegan y ya no están las plantas que pusieron. Pero fíjate que hoy nos hace una, una mención muy, muy especial y que a mí la verdad me da mucho coraje, Solamente que no tengo el nombre de la constructora, pero este fin de semana lo vamos a conseguir. Ahí en la, en tú ubicas que en la parte de, de enfrente sí. están haciendo un edificio. Tiene, ahorita no recuerdo el nombre, pero bueno, un ya. edificio de departamentos muy grande. Exacto. Entonces resulta, ya tenemos la evidencia aquí. Avenida México y Chapultepec, para Ajá. que se ubiquen. Que, entre Chapultepec y mm, la que sigue de Chapultepec es, hacia Marsella, Américas. Marsella. Ajá. Eh, resulta que ahí hay muchos trabajadores, muchos empleados y eh, ellos se van a comer ahí a las jardineras, pero resulta que dejan comida, dejan basura, se acuestan a dormir ahí en las plantas y pues las tumban, eh, las maltratan, tumban los letreros y bueno, entonces el trabajo que tiene el corredor durante el fin de semana para mantener estos espacios bonitos entre semana se echan a perder entre semana por estos trabajadores. Entonces, sí. si vamos a pedir el El nombre, vamos a, a ver cómo conseguimos el nombre de la constructora, pues nada más para explicarle que esto es un lugar público que can, tanto tienen derecho ellos como nosotros, pero tenemos derecho a cuidarlo. A respetar. No, a respetarlo, no tenemos derecho a desbaratarlo, a destruirlo. Entonces, bueno, aquí queda a los oídos de todos que, que por favor nos ayuden y que esto es para el beneficio de todos, no nada más del corredor. No es, no es para que se vea bonito, es para que tengamos un mundo más verde. Una ciudad Ajá. más habitable. Exactamente. Más Entonces, caminable, diría Francisco. Diría Francisco, que ya esperemos que Bongo pronto venga, por favor, porque nos hace mucha falta platicar sí. sobre esto de la ciudad. Y pues bueno, con esto, algo bonito, buscan actividades en familia, ¿qué hacer este fin de semana? Pues ya saben que ahí está el corredor. A las plantas, a la comida, a la, a la chorcha, a las manualidades, bueno, tanto que pueden hacer ahí en lo... Para que se quiten un poquito de estar viendo Netflix <risa> <risa> y las redes sociales, puedan ir a, a disfrutar la ciudad, está muy cómodo el corredor, hay muchas plantas y la verdad hay mucho especialista ahí en cada, en su área de plantas que maneja, uh -huh. buena comidita, buena, buena charla pues, ¿no? Y yo sí les recomiendo ampliamente. Hacer amigos en serio. Exacto. ¿No? Mira otro, otro, perdón, ahorita que recuerdo hoy tenemos como un, un, un invitado pero por cuestiones de agenda no pudimos hacerlo, de otro corredor a lo que nos gusta a nosotros asistir que en la ciudad, que es el corredor de, del expiatorio, uh -huh. porque ellos tienen muchísimas actividades ahí también, sobre todo los fines de semana, ahorita se restringen un poco los, los eventos de musicales por cuestiones de las por las tremendas tormentas, tormentas, tormentas. Que han caído. pero está padre, ya estuviéramos en eso, ya quisiera Monterrey <risa> Maestro, qué feo qué comentario, feo. Eh. fíjate que les han caído lluvias tan fuertes que se tienen que colgar de los toldos para sí. que el aire no se los lleve, ha estado con todo. Sí. <risa> Pero bueno, sí, eh, eh, tenemos pendiente la entrevista con ellos este fin de semana, vamos, ya agendamos, esperamos que sea el siguiente martes cuando puedan acompañarnos, porque es otro espacio donde también ha ido creciendo de una forma muy interesante, ¿no? Y que así como Xochitl y, y, y todos los, los expositores acá en el Corredor Sumarte, han aguantado, sí. han aguantado, que las autoridades no den los permisos correspondientes, de repente que lleguen y los acusen de cosas que no son, eh, bueno, ahí están presentes, se puede, se puede, se puede aguantando candela. Sí, oye, pues yo te quiero platicar ah, un platicame. poquito más sobre, sobre el, el, el canario, el, ca, el canoro, ajá, dice, fíjate, con solo siete años de edad, su familia se traslada a Puerto Rico, Y al gustarle mucho el canto y la música, decide perfeccionar su talento asistiendo a la Academia Militar de las Antillas. O sea, no, no es improvisado. Ah, no. ¿Sale? Dice, pronto puede llegar hasta Nueva York y como en la década de los 70 había varias orquestas, se le hace posible poder participar en varias de ellas. Ganando popularidad internacional el octubre del 77, convirtiéndose en el líder de la típica 70. Gran no, no, mega orquesta. Oye, pero ¿y tú sabes cómo fue que llegó allá la típica? No, platícame. Fíjate que, que ahí hay un, hay un dato muy curioso. No sé si tú sabías, para no. empezar. La típica se forma de puros músicos que se van de con Rey Barreto. Uh -huh. Resulta que Ray de repente le, le agarrara así como la, la loquera. De armaba, se ponía de diva. Exactamente. Él armaba su show de jazz uh -huh. y que el mundo ruede. Entonces, él tenía mucho trabajo, pero los músicos no. O sea, los músicos que, que estaban Ajá. a cargo de esto de la salsa, ellos no tenían, él hacía su solito y los músicos se quedaban todas las semanas sin comer porque pues no había con quién, ¿no? Entonces un día hacen un complot Ajá. y dicen, ¿saben qué? Vámonos, a ver qué hace si nosotros eh, el fin de semana. Entonces es cuando ellos forman esta orquesta llamada La Típica 73 y bueno, ya que él eh, estaba y resulta eh, Alguien lo recomienda, yo tenía muchas amistades, él platica como el boom estaba así en Nueva York, tremendo, pero no todos los músicos o cantantes más bien tenían la capacidad de tomar diferentes tonos uh -huh. al momento de cantar. Entonces él está ahí con la 73 y le dicen, oye, pues vamos a tener aquí una vacante, pero ¿cómo ves? Es que esta canción, ¿podrás cantarla? Por supuesto. Y la canta, y luego, oye, pues de una vez ya que estamos aquí, ¿y esta cómo la ves? No, pues también, ah, pues entonces resulta que él podía cubrir ciertos tonos, todos los tonos, y dijeron, eras lo que estábamos buscando, justo te queríamos a ti, ¿no? Entonces es como se convierte en el cantante oficial de la 73, y el canario. Se convierte en el canario, ¿no? No, todavía no. no. Oh. Eso, eso viene... <ríe> Ay, maestro. Eso viene después. Uh -huh. Estaban... Obviamente ya estaban en un show con la orquesta. Y eh, él de repente se bajaba así como... A cantar entre el público y lo que bailaba. Porque él se confiesa que siempre ha sido una persona... Mega gustosa de la fiesta. Uh -huh. Mucho. Pero muy importante, fíjate él. Ni alcohol, ni drogas. Uh -huh. Muchas mujeres, eso sí... Yo creo que suplió el alcohol y las drogas con tantas mujeres, pero eh, él, él confiesa, dice, yo nunca caí en esto, aunque mucha gente no lo creía posible, pero yo tenía bien claro que si yo me iba un poco por ahí, yo sabía que iba a caer, como en tantas muestras que hemos tenido, de las que ya hemos platicado eh, antes, que se perdieron en este mundo de las drogas, y que probablemente fue algo que los hizo morir tan jóvenes, ¿no? Ajá. Entonces, él se, él se bajaba ahí entre lo que el DJ estaba tocando, platicaba, y entonces el DJ le gritaba, ¡canta mi canario! Entonces, ahí se le empezó como, a, a todo el mundo como que le empezó a llamar, pero después, en un concierto, resulta que él, no sé si sabías, a él le encantaba también eh, imitar cantantes. Entonces, él está en un concierto y de repente le da por imitar a uno de ellos, eh, toda la posición, pero en lugar de cantar comienza a silbar uh -huh. entonces, de ahí fue ya oficialmente que la nombraron el canario, silbaba y cantaba entonces, es que hay melodías en la que tú piensas que están tocando sí, la flauta transversal Ajá, y, y es, es él, es él el que está chiflando ¿Sí? ¿Sí? Sí. silbando <risa> <risa> <risa> porque <risa> se pide silba ya nos corrigieron, acuérdense, eso no voy a andar nuestro amigo Guillermo por aquí <risa> eh, no amigos. la chiflen que es cantada <risa> nos corrige otra vez, sí Entonces, pues, así, fíjate que así es como, como le llega a él este, este apodo que después le vuelve, pues, pues las, internacional. Es la sí, forma hasta la la, fecha. en la que todos lo conocemos, ¿no? Sí, pero yo insisto que el canal le hace falta venir a Anfibio Radio. ¿eh? Vamos a escribirle, maestro, en una de esas. A él, él le gusta mucho venir a México, entonces, ¿qué tal que en una de esas Lo transmitimos viene? así, si, si, lo, entrevistamos desde Suecia. Exacto. ¿eh? Que no lo hagamos aquí de Nueva York. Claro. ¿eh? Pues vamos a escuchar una cancioncita a más, ver. ¿sale? Fíjate que hay, eh, hemos puesto alguna vez al, alguna canción a, a cargo de Yosimar. Yo no, sabría, no sabía que era su sobrino. Mm. Creo que tú tampoco. No. Ah, ¿verdad? Todos los días se aprende algo, sí. maestro. Entonces vamos a escuchar esta cancioncita que ya es algo súper conocido de él, que dice, te vas a saciar de mí, ¿sale? Sale. Yosimar. Ik ben hier met jullie, tio. Dat jullie hem bendigen. Hij is hier, oké. un instante éramos oké. extraños que se estrechan las manos y comienzan a hablar. Ahora tú y yo hier, sas acercar de mi pasa allá de tu garganta donde ya las palabras no querrán que decir sas acercar de mi pasando en tu cuerpo en la calma con fuego sin principios si yos mi vida vas a venir conmigo tú vas a venir conmigo tú vas a venir conmigo te Hoy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 ¿Qué tal? No, no es la melodía, soy yo. Ah. <risa> el Oye, canario, oigo. antes de, de preguntarte qué te pareció, fíjate que vamos a completar esta información de, de lo de las plantas destruidas del corredor. Uh -huh. uh, nos acaban de decir de muy buena fuente una persona que estuvo ahí el fin de semana. ¿Y qué es participe? Eh, que es participe del corredor. Tú sabes que los domingos hay un... O sea, corredor su martes está los sábados. Eh. Y los domingos hay un tianguis de antigüedades. Sí, los chachareros, yo les digo. Ah, pues resulta que ellos ponen su mercancía también encima de las jardineras. Y no están respetando uh -huh. esta parte. Eh, nos comenta nuestra fuente que él ya fue y platicó con ellos. Y que ellos contestaron que a ellos no les interesan sus plantas. Que ellos no van a dejar de poner plantas. Por eh, no tener espacio para sus muebles, entonces. Pues a lo mejor yo los entendería como ya están viejos y parece que a veces lo viejo no da la inteligencia. Pues la verdad no Porque sé. Porque no, no se dan cuenta, bueno, espero no ser grosero. <risa> pero no se dan cuenta que las plantas le dan oxígeno. Claro. Y si ya son personas mayores que se dedican a coleccionar esas cosas, necesitan oxígeno. No, y que, y que podemos mediar las cosas, <risa> claro, ¿no? Es tu espacio, sí, sí. fíjate que, o sea, qué padre decían por ahí, ¿no? Les están dejando un espacio con plantas, barrido. Visiblemente estético. Ajá, muy bonito para que ellos lo dejan todo por ningún lado y la siguiente semana los productores de corredor otra vez tienen el mismo problema. No es justo, pero vamos a ver qué se puede hacer con eso. Pero fíjate eso. que sería bien, como en el caso de Xochitl, que ella es buena mediadora, sí. utilizar la mediación, porque es muy factible que los que hayan comentado, esos sean tipos que nomás son partícipes, pero no son de los que organizen uh -huh. porque yo estoy seguro ya hablándolo ya más, más en serio, que las, los organizadores va a haber gente que tenga, tenga esa capacidad sí. de negociar y darse cuenta de, de, que, de que todos podemos cohabitar un espacio que Es público, porque si ellos toman esa determinación, entonces ya no es público, porque ellos están adueñando del espacio. Exacto, ¿no? Y sabes qué? Como, como les dijeron, entonces, ¿sabes qué? Qué bueno que sé que ustedes también son parte de los que destruyen, ya no vamos a comprar. Uh -huh. Ni vamos a dar una vuelta y a ver qué nos encontramos de nuevo. Ni ¿no? les vamos a hacer publicidad tampoco. No, pues no. Pero bueno. Oye, eh, pues vamos a mandar saluditos, ya que estamos enojados. <risa> no, yo no, yo soy zen. <risa> ah, no, a mí sí me da mucho coraje que estas cosas sean injustas. Eh, que no valoremos el trabajo de otras personas, la verdad es que sí me da este, mucha tristeza. Pero bueno, mira, número uno, le vamos a mandar saludos al mejor podólogo de todo el universo, que próximamente en unos como ocho meses más uh -huh. o menos va a ser papá uh -huh. por segunda vez, y todos estamos contentos por este motivo. Muchos saludos a Fer, eh, él eh, uh -huh. tiene ahí su consultorio, perdón, estamos en vivo, eh, él tiene su consultorio, lugar, no sé cómo se le llama, en su cabina. Espacio, su cabina. Espacio, eh, ahí muy cerca de la clínica 45. Con bueno, Nicolás Romero. Sí. Entre un... Mm, Reforma y Garibaldi. y Garibaldi. La verdad es que muy buen podólogo, yo tengo muchos años de asistir con él, y la atención que te da, el servicio, la plática, eh, todo es buenísimo. Ah, sí, creo que son pedólogos... Este. Perrones, podólogos, podólogos, perrones. Bueno, fíjate que sería interesante incluso que él nos platicara todo eso de la podología, porque parece que no le damos mucha importancia a veces a los pies, ¿no? Y es, es lo que nos sostiene. Es lo que nos carga. Ah, pues, ¿le quieres lanzar una invitación? Pues, ¿Por qué no? Adelante, maestro. Que no le saque. Que ella? se venga, ¿no? Que se venga aquí a platicar con nosotros y, sobre un tema que a lo mejor no conocemos mucho y que no le damos la, la importancia requerida, ¿no? cierto. Porque es lo que nos carga y generalmente pocas personas, más allá de lo estético, sí. tiene que ver tener una buena salud de los pies porque son lo que nos cargan. Él al final de, de la atención, de ya quitarte, eh, cortarte uñas y todo esto, de un masajito, mm. ah, de lo más rico y cosquillante. <risa> <risa> Pero sí, le mandamos muchos saludos a Fer que de vez en cuando nos escucha y me parece que hoy es uno de esos días. Y, eh, maestro, yo creo que también que platique dónde fuimos a comer este fin de semana. Mira, mira eh, es una historia muy padre de cuando yo era pequeño. Eh, ¿no? ah. Nosotros conocimos, es una familia que se dedica a cocinar mariscos, que son mariscos Philly. Y, bueno, desde que yo tengo su razón ahí va porque aparte que son, par son parte de mi, de mi entorno donde yo me crecí, pues, ¿no? Y uh, ahora volvimos a recuperar Bueno, me di cuenta que sigue con la tradición porque parece que murió el papá y parece que todo se había ahí perdido, ¿no? E ir por la casa, por su casa, ir por la calle de Bolivia en el sur de la ciudad. El, la hija de él puso su, su, su restaurante. Es muy padre porque es como llegar a, a tu casa. Sí, porque entras literal, literal y entras a la casa. Sí, pasas por un cuarto, por la sala. La necesidad <risa> la hizo hacerlo de esa manera. Pero la verdad, el, el sazón de la, de la, de ella, pues es, es tremendo. Afortunadamente lo rescató. Y nosotros, eh, bueno, queremos nos interesa difundir a las personas que quieren que emprenden pues, que hacen negocios en, de, como en este caso familiares y de hecho es familiar porque los que atienden son ella, Fabi y sus hijas y sus hijas, un par de hermosas que están siempre ahí al pendiente de todo Sí, entonces ahí pues mira unas aquí a, nos, al establo vamos a, a recomendar que vaya ahí a comerse unas deliciosas albóndigas de camarón caldito de oso ceviches sí. en, de ceviches, eh, creo que es comida veracruz, veracruzana si no me equivoco casi estoy seguro Hacen ceviches especiales como ceviches ahumados. Oh, delicioso. Ceviches yucatecos y sobre todo tienen unos precios para mí muy módicos. Oye y, y estos taquitos de pescado. De pescado. Empanizado? empanizado. Dios mío, o sea, pides un taco de, de pescado empanizado, te ponen sopa de arroz y te ponen ensalada. ensalada. Dices, ¡ay, caramba! No, pues con un y taco las aguas, las aguas quedó? de tamarindo. Las salsas, maestro. Las salsas están picosísimas. Ah, no, luego... Ahí, no? ahí tenemos una queja, mi mamá dijo, oigan, ¿por qué no hacen una salsita que, que no bien. tenga picante? Para los que no, no comen picante. Sí. ¿A poco soy la única? Dijo que a poco soy la sí, única sí. que no come picante. <risa> Pero están deliciosas. Y si llega una alemana, ahí me la pones. No, pobrecito. Mira, están tan deliciosas estas salsas que se me hizo agua a la boca. Uh -huh. Tienen una salsita, ya salivé de verdad. Tienen una salsita que es como de aguacate, uh -huh. deliciosa. Tienen otra que también es verde y tiene cebollita picada. Una tercera, que yo no había probado hasta este fin de semana, que también es verde, pero está como tatemada. Ay, no sé, riquísimo. Creo que ya hice al maestro. Fíjate también. que esperamos que Fabi pudiera darnos una entre para platicar con ella. de ese, Porque es toda una tradición familiar y las tradiciones familiares que no se pierdan, ¿no? Sí. Y aparte... Eh, Ahorita no podemos dar redes porque no las tienen. Porque parece que Meche les va a hacer lo, lo de la página de Facebook e Instagram. Uh -huh. Porque ellos no, no, no han elaborado nada de esa parte. Eh, y está, está padre. A mí me gusta mucho ese concepto de que... Pues come como en tu casa, ¿no? Porque literalmente llegas y entras a la casa. Sí. Y luego tiene la... Claro, es un espacio amplio. Y está la cocina así como en las que vemos en las películas de, de, de rancheros. Que está la cocina al fondo. Así... Pero ¿sabes qué? Para mí lo mejor de todo no es que parece que llegas a tu casa. Te atienden como si estuvieras en tu casa. Eso es lo maravilloso. Tú le Fabio, yo quiero que me hagas esto. Ahorita te lo hacemos. Sí. Está padre. El, el servicio es muy, muy bueno, muy sonrientes. Eh, yo no tenía el gusto de conocer a Fabi. Eh, antes de esto, pero yo le aplaudo que aun a pesar de la adversidad de que pues pierden a su papá y de repente el negocio se, destabil, se desestabiliza, eh, ella decide continuar, o sea, no nada más ella, Edson también, mm. entonces cada quien pone su puesto, eh, su lugar y... Haciendo lo que, lo, el talento, no. no explotando el talento. Pues así que crecieron tienen. en eso. Exactamente, lo que aprendieron. Digo, ¿y por qué lo menciono? Porque de repente hay mucha gente que reniega de los eh, negocios de los padres. Sí, es que me dicen darles patadas al pesebre. Ajá, o sea, de ahí aprendieron, de ahí estudiaron, de ahí comieron y no les gusta, ¿no? Ajá. Que también es muy respetable. Sí, claro. Pero en este caso ellos siguen con la tradición de los papás y la verdad es que eso es de aplaudir. Uh -huh. Los dos creo yo lo disfrutan, tremendo saludos a Edson también. Ya después hablaremos solo de Edson. Pero Fabi, sí, eh, se los recomendamos al 100. Eh, ya después, la próxima semana, ya les damos sus redes oficiales, se las compartimos ahí en la página para que la busquen. Pero ellos están por la calle de Bolivia. Por la calle de Bolivia, en la colonia del sur, en, en, más o menos, para que se ubiquen en, en, entre Lázaro Cárdenas y Colón. Ajá. Por esa zona, ahí en unas, sí. dos, tres. En, por la López Mateos. Sí, pues prácticamente enfrente. Enfrente, ¿no? jaja. Alguien que, que esté interesado de ir a comer ahí con, con Fabi, que nos avise. Sí. Y le pasamos todos los datos. Sí, lo parece? llevamos de la mano. Exacto. Digo, ya si los quieren invitar, pues Ah, no, el, sin problema. <risa> ok. Pues vamos por una canción más del canario, ah, maestro. Sí. Esta está, eh, aparte del canario, a cargo del Septeto Santiaguero. Uh -huh. Y te va a encantar. David uh -huh. Te recomiendo que vayas con esa Morticielito mismo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión de amor, silbete. Y si tú me desprecias, te encuentro mi vida, me tiro en el suelo y me pongo a llorar. Me voy a morir si tú no me quieres. Por ti si lindo Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión, mi amor sirve. Y si tú me mi vida, me tiro en el suelo y me pongo Ik gartin.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 Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? ¿De lujo? Maestro, deje de estar platicando. Ay, perdón. Estaba bailando. ¿Qué tal? De lujo. ¿Verdad que sí? sí. Yo le aplaudo bastante y vamos a cerrar con broche de oro uh -huh. con esta canción que... Que te digo que, que te va a encantar. ¿Pero ya? No, claro que no. No, oh, nos, nos queda 12 minutos nada más, maestro. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Exacto, y la, la verdad no nos queda tanto, pero fíjate que yo, yo creo que así como hemos hecho de presentar discos de, de otros cantantes, así hay que darnos a la tarea de presentar uno de, de canario porque él es muy versátil, así como, como empezó en la salsa muy romántica, en estas fechas donde la salsa era mega lenta y todos a, abrazaditos y así. Mm -hmm. También eh, resulta que tocó merengue, o bueno, cantó merengue, cantó bachata, eh, y ya hace estos eh, acoples de, de música de salsa mucho más movidas, pero también tiene un... Eh, un disco con el que sorprendió en el 97 eh, que fue Back to the Mambo. Uh -huh. Ese es un discazo. Entonces próximamente les prepararemos ahí algo. algo ¿De más. Mambo? De eso. Sí, sí, sí. Tiene hasta un chachachá por ahí. Ahorita que decimos chachachá, fíjate que él estuvo mucho tiempo con la señora Celia Cruz. Uh -huh. Azúcar. Azúcar. Él alguna vez le preguntó... Eh, a Celia que por qué cuando estaba en sus entrevistas nunca gritaba a media entrevista azúcar y Celia le contestó que porque le daba muchísima pena oh, no. Le decía no es que ahí, ahí nada más es cuando cuando estamos cantando cuando estoy en el, en el escenario y estoy así prendida por la adrenalina exacto ahí sí me sale y dice pero si estoy en una entrevista pues no qué pena <risa> pero fíjate gracias a ella Él le reconoce que fue como, como su tipo madrina, aún a pesar de que no estuvo con él desde el inicio de su carrera. Eh, pero, eh, bueno, él llega con Celia porque, ya sabes, ¿no? De las amistades, alguien le dice a Celia, «Oye, yo te recomiendo a este muchacho, fíjate que tiene muy buena voz y todo». Celia lo escucha y le dice, ok, eh, le doy chance de que abra mis conciertos, una canción, una canción y se baja, no más. Con eso. Perfecto. Pues pasaron los años que no fueron muchos y resulta que después en los conciertos de Celia hicieron eh, una gira bastante grande, o varias giras, donde era una hora, una hora de música del Canario y una hora de música de, de Celia. Decretaron empate Exacto, o sea la convenció tanto Y tenían tan buena amistad Que le dijo Vamos mitad y mitad Creo que hacemos un buen espectáculo y pues eran abarrotados, ¿no? Sí, aparte Celia pues ya más cansadita dice, mira, descanso tantito. <risa> Exactamente. Ya no canto dos, tres horas, ya me ayuda con la mitad. Y sí, porque duró con ella como 11 años, uh -huh. entonces es, es muchísimo tiempo, ¿no? Él dice que gracias a ella viajó a Brasil, Argentina, cantó para los Reyes de España. Australia, Japón, África vino a México, Uruguay estuvo en Villa del Mar uh -huh, en, Chile. en Chile, o sea ya cuando llegan ahí es porque ya realmente tienen una historia bastante buena ¿no? Eh, y bueno todo el Caribe, Latinoamérica pues él le da las gracias a la señora Celia Cruz que fue quien lo llevó a, a conocer, conocer el, el mundo sí, y cantar por ahí Sí. Oye, pues así muy rápido, yo había puesto ahí en la publicidad del programa que íbamos a mencionar los lugares que hay para bailar aquí en Guadalajara Así como rapidito, ¿qué, ¿de qué lugares recuerdas? Pues de hecho no hay muchos, bueno, en el casino donde, donde vamos nosotros, que no es recurrente, que sea cada semana Que es el casino Winland, que próximamente vamos a ir a dar una exhibición, parece que vamos a agendar para el mes de agosto ir a bailar un poco de bachata ahí para que vayan todos los de la academia, incluso los principiantes, que ya lo podrían hacer sin ningún problema. Mm, y de allí, mira, yo sé que hay muchos lugares allá para el, el, el oriente de la ciudad, que son como pequeños casinos, pero honestamente desconozco, como dicen, de la calzada para allá. Hay muchos, pero eh, eh, a mí me gustaría contactarlos, que con la pandemia se rompió esa parte, Buscar esos grupos y que vengan aquí a platicarnos. O sea, de sus ¿verdad? lugares. Sí, de sus lugares, cómo, cómo iniciaron, cómo, cómo los concita el espacio, ¿no? Claro. Y hacer como una red de las, para que la gente sepa dónde bailan así. Pues nomás para difusión. sí. Sí, la verdad es que, pero bueno, a ver, ¿qué, ¿qué te...? Ya está el lugar este que se llama... Lo que era antes el Veracruz, Ajá. ahora parece que es una empresa que se llama Palaris, sí pero no es exclusiva del ritmo latino, es porque hay variedad desde música de banda y de todo tipo, ¿no? Bueno, pero está bien. No, no, hay para, eventos, de hecho, va, de hecho va a haber un evento de un músico colombiano que... Ay, que me voy a portar muy bien para que sí, me Sí, que hizo unos discos con Alberto Barros, eh, él con la voz. Bueno, eh, es una voz tremenda. Diego. Diego. Morán, la voz tremenda y parece que va a haber un evento próximamente el en el Palaris. Sí. mira qué bueno que hay empresarios que se avientan, ¿no? En este caso los de Palaris, pues tienen que ser, o sea, música es música, ¿no? Claro. A los que le gusta la banda, pues manda y a los que les gusta. Pues... Y que te voy a decir una cosa, pagan más dinero la gente que sigue a las bandas, uh -huh. hablando de, de la música de, sí. de banda quebradita y esas cosas, que los salseros. Sí, es muy esa parte. sería padre que nosotros tratamos de hacer una nueva... Uh, tratar de divulgar como una generación de las personas que sepan que ese es un divertimento, es una terapia, sí. pero todo tiene un costo, ¿no? O sea, nada es gratis. Claro. Entonces, o sea, haz... Diego Morán no viene a cantar porque no tiene otra cosa que hacer. Sí, o porque ni viene a ver. Ni sus músicos están con él porque no tienen otra cosa que hacer. O sea, no vienen a tocar para que digan, ¡oh, mira qué bonito bailan! No, <risa> no claro que canta, no. ¿no? cantan, entonces eh, toda esa parte hace falta como de difundirla sí. y, y yo he sabido, pues, sobre todo por aquí por el staff, sí. que hay muchos, grupi muchos lugares que nosotros no conocemos realmente, porque nos, no nos hemos dado el tiempo y la tarea, nos vamos a llevar a la chica al staff para que nos dé un tour ese es fulanito de tal, ahí, ahí concitar conversar con ellos claro. y, y decirles cuál es la intención, no sí. de generar una red donde es, oh, dice, ah yo quiero ir a bailar el miércoles ah pues ahí hay un lugar, Te o el martes hay otro lugar allá, sí. Pues los fines de semana está el Casino Windland que no se raja. Sí. ¿No? Esperamos de verdad pronto ir. Y este próximamente año. esperamos con nuestro compa Javier poder hacer eventos aquí en el centro de la ciudad. Ah, que se padrísimo. No es un lugar cerrado, pero ya el maestro fue a revisar sí. que la explanada está muy agua. Y gusto. una cosa, la, logísticamente es, se presta porque esa zona, ahí convergen el el sistema del tren ligero y el macrobús, o sea, de ahí se pueden ir caminando en menos de cinco minutos a tomar esas dos vías y varias terminales. Y la, de las, las alimentadoras eso también. Eso de las alimentadoras. Entonces es una parte donde se podría trabajar muy padre porque es, hay, hay mucha afluencia, de, la plaza es muy bonita en la tarde, se sí. siente el clima muy agradable, yo ya he estado ahí sentado nomás viendo pasar a la gente. Si llega un tormentón, pues corremos. Corremos y ya. <risa> Nos metemos a los templos y rezamos una, una ave maría, ¿no? De pasada. <risa> bueno... <risa> Pues la verdad es que el mundo de baile, maestro, nos da para, para muchísimas cosas. Eh, decían por ahí que si quieres ir a, a, a escuchar música, pues también te puedes quedar en tu casa escuchando. Pero si quieres ir a bailar, si quieres ir a disfrutar. A conocer personas, a, conocer, a mirarte. La verdad es que hay que salir un poco. Eh, lo decimos cada programa, todavía estamos en tiempo de pandemia, no estamos libres de esto pero siguiendo los protocolos. los protocolos adecuados, pues la podemos librar, ¿no? Uh -huh. Nosotros ya hemos tenido la muy buena fortuna de saber que nuestros alumnos en la academia son muy responsables porque llegan con cubrebocas eh, o si están enfermitos, no van. no van, nos avisan. Hoy tuvimos ya a quien nos avisó que ya estoy negativo de COVID, yo puedo regresar. Uh -huh. Entonces, esto es muy bonito, ¿no? Saber sí. que entre todos nos cuidamos, que entre todos estamos Pendientes de los demás. Uh -huh. ¿No? Y nada. Creo que tenemos que escuchar otra, ¿no? Antes de. Ya nos, que nos... tenemos que ir más. Jesús de Veracruz. Ya nos vamos a despedir y nos vamos a ir. Sí. Tristemente, hasta el siguiente martes que amenazamos con volver. Vamos a ver sí. si ya podemos traer invitado. para el Sí, esperemos semana. que sí, la lluvia lo permita. Confesamos bueno, que. Bueno, sobre este... todo que puedan tener eventos ahí por. Bueno, ahorita no van a poder ¿Sí hasta tú. Sí, pero no de música en vivo ahí en el, en ah, el no. corredor, el expiatorio. Se nos los músicos pero ahí. el agua, bueno, también hay que hacer un programa de, de lo del agua, ¿no? ¿Cómo vamos los domingos allá a las terapias? ¿Y cómo tenemos la fortuna aquí, en, en, esta, en esta parte de la República Mexicana, que no tenemos ese problema del agua? Entonces, mientras tengamos esa oportunidad... No la dejemos Tenemos pasar. Tenemos problemas de exceso de agua. Sí, allá qué padre. Pero bueno. Afortunadamente el grupo ha ido creciendo de manera positiva. Sí. Y nos la pasamos bomba. La verdad, sí. Ya después de que nadamos mucho, nos vamos ahí al Mercado del Salto a desayunar unas muy buenas tortillas. tortillas. No creo que nos podamos traer a Doña ajá, Luz no. y a la dueña del balneario, para que platique aquí. Pero igual le hacemos una capsulita y la ponemos y, en la ajá, página. Sí, ¿Cómo sí. ves? Sí, pues tiempo de irnos. Agradecer a todos los que nos prestaron sus oídos. Muchísimas gracias por hacer este programa posible. Y maestro, quiero que disfrutes al mil esta última canción, ajá. que fue... Un duelo que hubo entre el cano y el canario. Mm. Se tiran con todo, muertos de la risa, agradeciendo poder estar juntos. Es en el freestyle salsa. Exactamente. Es. Así que vámonos, chicos, bailen mucho. Chicos de la clase de martes, nos vemos en la noche. Cuídense mucho. Sí, es que ya... Lo dijo junto. Soy de lo mejor, soy profesional, soy de lo más bravo que ha llegado aquí el solar. Pero yo soy, yo soy, yo soy, yo soy de lo mejor, soy profesional, soy de lo más bravo que ha llegado aquí el solar. Pero no quiero que se molesten al oír mi sinceridad. Yo se lo digo, pues soy sincero y no caigo en la vanidad. Y ¡Pata, pata, pata, pata, pata! ¡Vas a sonar como timbal! ¡Soy de la mejor! ¡Soy profesional! Oye, no me vengan con cosas de timbal. Ya aquí somos dos cantantes y vamos soy a ver. De quién de la la. Mejor, soy profesional. En latín, en latín, a ti yus por el século, secularon. Y así te voy a dejar.